Lección 6. Preparados. Ejercicio 2. A. Un kilo de queso manchego y 200 gramos de chorizo. ¿Algo más? No, gracias. ¿Cuánto es? 18 euros. B. Una postal y un sello para Hungría. 5 euros. Aquí los tiene. C. Una botella de vino tinto y un litro de leche. ¡Ah, sí! Y también naranjas. ¿Cuánto le pongo? Un kilo. ¿Cuánto es? 13,50 con en total. D. Dos latas de sardinas y una docena de huevos, por favor. Son 8,25. con